Génesis Y esto, Invisible Touch, ese toque invisible que no sabes de dónde viene, de dónde procede. Yo te lo digo, de la música que te ponemos aquí en Kiss FM. Todas las tardes hasta las 8 tenemos un invento que se llama Play Kiss en el que nos lo pasamos genial, con la mejor música del mundo y con tu participación. ¡Comenzamos! Oh, oh, oh, oh. Play, ¡Play Kiss! El lugar donde nos reunimos los amantes de la buena música. Buenas tardes. Ricky y Leo Garriga y Estefanía Vega y Víctor Álvarez. Todo el equipo de Play Kids te da la bienvenida. Yeah, yeah, yeah, yeah. Como siempre, contando con vosotros, hoy queremos saber qué noticia le diste a tus padres que casi les provoca un infarto. <risa> レイキース Nos conocemos ya, ¿eh? Sabemos lo que os gusta. Y en Play Kiss os lo damos de todo corazón. ¡Ay, el corazón, ese órgano! Del tamaño de un puño compuesto de tejido muscular y que bombea sangre a todo el cuerpo. El corazón que cuando se enfrenta con el cerebro sale perdiendo el hígado. Un órgano más sensible que un sismógrafo y más voluble que una soprano. Pues hay que cuidarlo. Y aquí estamos, para darle alegrías, que las penas. Vienen solas. Y en esta casa bombeamos música y se mueve al ritmo de los 80 y los 90. Por eso, hoy, Día Mundial del Corazón, queremos saber qué noticia le diste a tus padres que casi les provoca un infarto. Cuando les dijiste que ya llevabas cuernos, que te ibas a implantar unos colmillos de conjunto. <risa> El día que les dijiste que volvías a instalarte en su casa. Cuando les dijiste que después de pagarte dos carreras y tres m á s t e r s te ibas a trabajar al circo. <risa> Cuéntanoslo en el 606-712-658 o bien en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook o Twitter. Hoy con los amigos de Energy System. Un altavoz estupendo con Bluetooth y Radio FM para que nos escuche todas las tardes. ¿Estás en Play Kiss? ¿Cómo? Con Ricky García. Thank、you t h you. ポイントは El grupo femenino californiano The Pointer Sisters, formadas en 1971 por las hermanas Pointer. Recibieron una estrella en el Pasillo de la Fama de Hollywood. Es el primer grupo afroamericano en recibir este honor. Son Ruth, Anita, June y Bonnie las que forman la banda finales de los 60. El cuarteto, que a partir del 79 se convirtió en trío tras la marcha de una de sus integrantes, obtuvo un palmarés a lo largo de su carrera de tres premios Grammy. Y además consiguió algunos éxitos importantes en la década de los 70, como Jump, Slow Hand, Automatic o este que ya suena y tal vez sea su más popular éxito. Sí, nos excita mucho esto, se llama I'm so excited. Tonight, h e l l All of the things inside De 5 a 8, una menos en Canadá de Rayas. Te acompañamos en la vuelta a casa. ¡Vamos! t h a n g you. De todos los tiempos, los c o e c t a s Esto es Kiss. She's got the look I haven't laid a bomb Cause heaven's got a number when she's spinning me around Kissing is a c o l o r loving is a wild dog She's got the look She's got the look She's got the look What in the world can make a brown eyed girl turn blue When everything I'll ever do I do for you The skies, b a n g i n g on the head, round shaking like a mad bull. She's got the l o o k swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man, loving i s the ocean, kissing i s the wet sand. She's got the l o o k she's got the l o o k she's got the l o o k she's the got look, look, What in the world can make a brown eyed girl turn b l u e when everything? que Disfrutaba yo cuando pinchaba en los 80 con esta pausa que tiene esta canción, porque claro, antes pinchábamos con los vinilos y claro, cuando llegaba esta pausa, hacía spam, la parabas y la gente se quedaba así como mirando y todo. a <risa> <risa> y bien lo pasamos. Qué gran música tenemos preparada para ti durante toda esta tarde. Sin ir más lejos, aquí tienes un ejemplo: She's got the rock, Mariper Roxette. Play, play, Bueno, hoy es el Día Mundial del Corazón. Qué bonito, ¿verdad? Y por eso queremos saber qué noticia le diste a tus padres que casi les provoca un infarto. Tenemos a Cristo desde Sevilla. Pues cuando me había estrellado con el coche, que <risa> los tuve que llamar y les dije que el coche no tenía parte delantera. Les dije que me había chocado contra un barrote de prohibido aparcar, bajando un puente, porque el freno no respondía. Y, y vamos, y casi les da algo por el teléfono. Por suerte a mí no me pasó nada, pero es verdad que el coche acabó bastante perjudicado. <risa> Qué útiles los teléfonos, ¿eh? Si se lo d i c e s a la cara, adivina quién se hubiera comido el barrote. <risa> Tenemos a Oscar desde Madrid.、Eh, pues yo les di la noticia de que、eh, dejaba el trabajo. ¡Uy! Y bueno, pues, pues、eh, yo trabajando, estaba trabajando con mi padre y lo dejaba.、Oh, yeah. <ríe> y, y casi le d a un perrenque. Pero bueno, la cosa no salió mal. Venga, sodito. El perrenque a las chufas les dio cuando se enteraron que te pagaban más en la competencia. ¿Eh, Pillín? 606-712-658. Hasta las 8. b l a k y Kids con Ricky García. Esto es Kids. with every day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 This kiss, this kiss, Unstoppable. This kiss, this kiss. Cinderella, such a snow white. How does love get so off course?、Hey, all I wanted was a white knight with a good heart, soft touch, fast horse. Ride me off into the sunset, baby. I'm forever yours. デスケス・スクリメンアル。 Aquí García en Kiss. Bueno, ocho minutos para alcanzar las seis, eran las cinco en Canarias. Bueno, hoy es el Día Mundial del Corazón y queremos que nos cuentes cuál fue aquella noticia que le diste a tus padres que casi les p r o v o c a u n infarto. Cuando les dijiste que después de pagarte dos carreras y tres m á s t e r s te ibas a trabajar al circo, les dijiste que te ibas de casa a una comuna hippie en Chiquitistán. Les dijiste que no eres su hijo, que les habían dado el cambiazo en el hospital. <risa> Cuéntanoslo en el 606-712-658 o en nuestras redes sociales. Hoy con los amigos de Narcisystem s tendremos un detalle maravilloso en forma de altavoz con Bluetooth para ti. Los mejores éxitos de los 80 para sentirte bien. Esto es. you、no. no. Boletín informativo con nuestra querida compañera Estefanía Vega. Te voy a hablar de un artista que, cuyo nombre real espera que coja aire: ¿eh? Florian Claude de Bonneville o m a l y Armstrong. <ríe> Aunque en todo el mundo se la conoce más como Dido. Te encanta, ¿verdad? A la vuelta, estate aquí. Esto es Kiss.